Hay una frase que hay que repetir siempre cuando tenemos que dar pelea. Cuando hay crisis, estamos en una crisis y vamos a una crisis peor. Cuando hay crisis, el poder es de los mejor organizados. Por eso celebro que ustedes estén aquí organizados hoy, que Farco se haya juntado aquí. Porque si ustedes generan organización, generan poder. Y sobre todo el poder que va a haber que tener es el poder para protegerse, para dar lucha y fuerza, solamente y ya para cerrar. Los soldados romanos eran famosos por los triunfos. Fue un imperio que duró 500 años el romano. Es el imperio que más tiempo duró. Pero cuando había que dar batalla, en general, y apretamos de ellos, los soldados romanos previamente hacían lo que ellos llamaban el berritum. ¿Qué es el berritum? Se, ponían, se ordenaban como legiones, se ponían siempre frente al enemigo con el viento atrás, el viento a favor, y empezaban a mover los pies generando una gran polvareda mucha polvareda y simultáneamente con eso empezaban a dar el berritum que es un sonido profundo algo así como mm -hmm. Mm -hmm. y junto con eso con la lanza golpeaban el escudo la impresión que daba eso en los rivales era escalofriante eso aterrorizaba al rival y los fortalecía a ellos porque les generaba un estado de ánimo de batalla. Yo lo que quisiera es que tuviéramos ese espíritu ahora que vamos a entrar a un periodo difícil, el espíritu de los romanos, el berritum, la capacidad de, de organizarse para la batalla que se viene, que nos encuentra débiles, pero no desorganizados por lo que veo.